No es la primera vez que nos inundamos, no es la primera vez en el año pasado fue la esta es la novena inundación que sufre Luján y el estado por lo general siempre se eh, no no no activa, la verdad es que no no genera estrategia, no ha hecho un plan de contingencia, no ha determinado el estado de emergencia que tiene Luján. Las familias siguen estando hace años en los mismos lugares, no hubo re relocalización ni una intención real de, de poder eh, modificar y, y hacer algo concreto en función de de las familias que son siempre las que se inundan las mismas Sí, y, y la verdad que algunos por ahí se preocupan por cómo está la basílica y si hay agua o no hay agua, mm. pero la verdad es que eh, en la basílica no vive nadie y en la basílica no se va a inundar y las familias que primero se inundan son las más pobres y las que más necesitan.